Bueno, 11.40, seguimos en el, enredando las mañanas de este viernes, primer viernes de este año 2019, que lo hacemos desde acá, desde la Caterba, del sur de la ciudad. Tenemos un comunicado que tiene que ver también con la llamada telefónica que tenemos en la compañera Nadia de la Riachuelo, enganchada ahí en el teléfono. Te invitamos a celebrar juntos el cumpleaños de nuestro compañero Martín Oso Cisneros, hoy viernes 22 de marzo a las 12 horas en Suárez eh, 241 en La Boca, inaugurando el local de los recicladores de La Boca con olla popular y radio abierta en la calle. Hoy más que nunca, ese escenario es necesario imitar, reivindicar y enaltecer su vida, su ejemplo y su acción militante cotidiana, juntarnos, fortalecer los lazos solidarios, organizarnos en comunidad, resistir y construir poder popular en el barrio. Nuestro sueño debe ser mejorar la ciudad para poder hacer una revolución en todo el país, nosotros y nosotras tenemos que ser protagonistas de la economía social y popular, dice este comunicado, hoy viernes 22 en un ratito nada más cuando termina el enredando al mediodía en Suárez 241, eh, la boca Nadia está del otro lado del teléfono, buen día Nadia, ¿cómo te va? Muy buen día compañeras y compañeros, ¿cómo están? Bien, ¿vos dónde estás? Bueno, estamos exactamente en la calle Suárez, entre Necochea y Ministro Brin, donde, en los preparativos de lo que va a ser eh, el homenaje al cumpleaños y a la vida de nuestro compañero Martín El Oso, en eh, una ocasión muy especial, porque se inaugura el local de los compañeros recicladores y cartoneros del barrio de La Boca, ...que vienen haciendo un laburo de organización de juntarse de unirse ante el nivel de crisis que que el pueblo que, que están generándole al pueblo y, y bueno y no solamente se quedan con digamos, con la lucha propia de su sector que es poder abrir eh, la comercialización de, de, de los cartones y del reciclado, sino que además estrenan local para abrir ese trabajo comunitario al barrio y parar la olla y eh hacer el merendero y el comedor abierto a la comunidad del barrio de La Boca, que por cierto sufre... Eh, lo mismo que se está dando en todos los barrios populares del país que mejor homena que mejor homenaje al oso que con una inauguración de este centro de reciclaje no eh, Nadia, contanos un poco en, en la boca ya conocemos digo el oso es un emblema de lucha y todos los años en su aniversario de, de su nacimiento en eh, sí, sí los pibes hacen hacen una actividad donde, donde bueno, todo el barrio, digamos, participa y conoce la historia del oso, pero eh, estaría bueno que cuentes un poco la historia eh, del oso, quién era el oso Cisneros, para que los oyentes y las oyentes que están escuchando, están reando las mañanas, conozcan. Bueno, justamente eh, empiezo por lo que dijiste, eh, no hay mejor homenaje para, para su vida que estar inaugurando... Este, este espacio porque tiene mucho que ver con lo que él era, con lo que él hacía, eh, también en este territorio del barrio, del barrio de La Boca, pero en, en otra época, en otro momento histórico, venidos de los 90, eh, cuando teníamos una situación similar a la que lamentablemente estamos nuevamente sufriendo los pueblos, eh, y él lo que intentaba en el barrio... ...junto con, con la organización, es eh, poder justamente construir comunidad en el barrio... ...construir organización, construir resistencia, construir el trabajo... ...que nos habían rebatado a los sectores populares y se empezaba a, a inventar... ¿no? ...aquellos, digamos que semillas y germen de lo que hoy conocemos más comúnmente... ...como, como la economía popular en aquellos momentos donde él agitaba en el barrio y trataba de sacar a los pibes de la esquina para generar emprendimientos que nos permitieran a los sectores populares recuperar la cultura del trabajo que nos habían robado con, con un sistema de dominación que hacía que perdiéramos el trabajo, que se rompieran los lazos sociales en los territorios y que las nuevas generaciones no conocieron ni siquiera lo que lo que significa tener un, un laburo que, que te sostiene, que para la olla, que te permite tener educación, salud y que fundamentalmente te organiza eh, un poco la vida. Entonces, bueno, en, en eso estaba Martín, generando los emprendimientos con aquellos eh, primeros piquetes ...donde se disputaba con, con el Estado, con el gobierno de ese momento... Eh, ...recursos para paliar la, la hambruna que, que ese mismo sistema de poder generaba. Bueno, una situación que en bastante se parece a la de hoy... Eh, ...tenía a Martín como uno de los referentes principales de nuestra organización en el barrio de La Boca... Eh, organizando no solo desde nuestra organización, sino con otras organizaciones locales del barrio, pero también de la ciudad de Buenos Aires. Eso fue la historia de Martín en los 90, diríamos. Pero Martín tenía una historia militante anterior, ya en su primera juventud, eh, militando y haciendo brigadismo internacional eh, y estando siempre organizando para defender los derechos del pueblo. ¿Y por qué eligen que este local sea de los recicladores? como compa No te escuché. ¿Por qué eligen que este local sea de los recicladores en particular? Bueno, creemos firmemente que Martín eh, en este momento estaría al lado de estos compañeros. digamos Estos compañeros se dieron eh, su organización autónomamente, también a partir de paliar la crisis y de, y de tener una forma de resolver la vida juntando juntando cartones eh, viendo cómo parar la olla entre todos y seguramente Martín estaría al lado de ellos colaborando y ayudando eh, no en el sentido quizás eh, altruista o de acariciar de la cabeza de un pobre sino ayudando a organizar a, a parar la olla pero al mismo tiempo a defender los derechos los derechos que nos corresponden entonces precisamente por eso creímos que ellos eh, recién recién eh, adquirieron un espacio donde donde reunirse donde hacer sus asambleas eh, que les va a permitir eh, organizarse dar un salto en su organización y sentimos firmemente que si martín Si el cuerpo de Martín estuviera con nosotros, dejaría en este lugar. Así que es un modo de, de que él esté, porque decimos que se llevaron su cuerpo, pero en realidad está repartido entre todos nosotros. Creemos que está repartido entre los recicladores eh, y cartoneros del barrio de La Boca que han decidido dar un salto en la organización. Por eso lo homenajeamos en este lugar. El Oso vive, la lucha sigue, Nadia, te agradecemos muchísimo y bueno, en un ratito ya nos quedan 10 minutos de programa, terminamos y nos vamos para allá. Perfecto, los estamos acá esperando con un rico guiso para compartir, compañeras y compañeras. Increíble, compañeros. ya, ya terminamos, Chino, cerrame todo. Te mandamos un abrazo grande, Nadia. Abrazo gigante y muchas gracias, compas. Abrazo.